hombre el alcohol mmm, con radiactividad, por favor. ¿vale? Sí, por ejemplo, en Dale. Estados Unidos, para que una bebida alcohólica sea apta para el consumo humano, debe presentar cierto grado de radiactividad, mm. que es lo que demuestra que el alcohol es de origen vegetal y no derivado del, del petróleo. Vamos, que te vas de cañas la y la caña radiactiva. Menos radiactiva que una zanahoria. Sí, vale. Atención. Vale.